11 de la mañana, 42 minutos, y ya que de tiempo hablamos, el abrazo grande para Ivito, que se mete en la discusión en torno a cómo se cuentan los años en la vida misma. Lo que nos dice Ivito es: se vive, luego se cumple, o sea, la mar en coche cumplieron 10, pero vivieron 10 en el 2015, con lo cual lo que festejamos es la vivencia, el camino, el tránsito, y eso implica que tenga yo 31 y no. 30, esto es preocupante, nos dice Ivito. A mí me confundiste un poco más, estoy entendiendo cada vez menos el tema del paso del tiempo. ¿Cómo anda, don Tomás, al estimonio? Muy bien, también con el dilema de no, no saber si cumplo 30 o, ¿o estás transitando o 31, claro. ¿Estás en esa edad de verdad o dijiste un、sí, número、sí. cualquiera? No, no, no, cumplo 30 el 22 de agosto. No hay, ¿no? Conflicto y toda esa cosa, o sí. No sé, <risa> <risa> todavía no sé. Nada, <risa>、no sé. no, la llevo bien. Sí, Recién escuchábamos El Gobierno Invisible, uno de los proyectos que integra Tomás a l i s t i m u n i o además con su proyecto solista, y que va a estar tocando este sábado a las 9 en Rosetti 722, junto a Soema Montenegro, con quien hemos hablado hace algunas semanas nada más, y nos dijo unas cosas hermosas sobre el canto y la maternidad, y cómo cambia para ella haber parido y cómo le cambió la voz a partir de eso. Así que、claro. por ahí te e n c u e n t r a s con una Soema renovada en el <risa> escenario. Seguramente. Seguramente una fecha hermosa, tengo muchas ganas de, de que llegue el sábado. ¿Cómo es el vínculo con s o e m a ¿Cómo se conocieron? Y yo a s o e m a la conocí、eh, en el viejo Despacio Martínez, la, la casa de mis tíos que, que se abrió durante c u a t r o o cinco años、eh, ahí en Colegiales. Y la verdad que me sorprendió、eh, su voz en, en esa casa, cómo retumbaba. Y de ahí quedamos conectados. Y nada, ahora se d i o que justo ella. Estaba haciendo como un ciclo en Rossetti y nos invitó y, y se armó esta fecha da, triple. Tenemos también aquí el disco Mortal Atrás, que es el segundo disco solista de Tomás. Vos sabés que una vez lo escuché en un auto, este disco, con un amigo en común que tenemos, el querido Gastón Montels, que、uh -huh. ha participado mucho tiempo aquí de la tribu. Y Íbamos charlando, escuchando el disco, saliendo un recitante de tu hermano, justamente、Ajá. en el Rex. Este,、sí. Y hablábamos de la oscuridad, pero que puede iluminar. Cuando lo escuchamos, me acabo de acordar de esa charla. Porque、Mirá. uno, en apariencia, dice: hay una cosa d a r a hay una、sí. cosa densa.、Sí. Y sin embargo, eso no implica que te, vos te sumerjas en la oscuridad. Que a veces eso puede servir como para sacarte de ese lugar. Sí, me, me pasa mucho. A veces,、eh, cuando termina un show, viene gente y me dice: estaba, estaba hecho mierda. Y, y como en esa oscuridad me sané, ¿viste? Como que pude salir. Entonces, como a veces eso, como la nostalgia y, y las ganas de estar mejor、eh, pueden ser muy positivas también. No es únicamente un autoflagelo. No, no, no, no por, por lo menos no. Lo que sucede es que por ahí, a, como a mí me ayudaron de esa manera,、uh -huh. de componerlas y sacarlas así,、eh, se transmite. Escuchemos esa mortal atrás entonces. 359 es la canción que abre este material. Terminamos de acomodar acá también pedales y guitarra eléctrica para compartir música en vivo antes de entrarnos en el fin de semana largo para nosotros también. Segundo disco de Tomás a r i s t i m u n i o escuchábamos 359. Hay un no miedo a la muerte que es bien interesante, ¿no? Este, al menos para exorcizar el miedo a la muerte, poder totalmente, decirlo. Totalmente, sí, sí, sí.、Eh, es, es una imagen que estuvo muy presente en, la, en, en el disco y en la composición de las canciones.、Eh, el miedo a, a tirarse para atrás o para adelante en este, en este punto y, y saber que hay algo más siempre y que. Que uno se puede renovar en vida y, y en el momento de la muerte también. La mortal atrás, aparte, siempre tenés el riesgo de desnucarte, obviamente. Sí, totalmente. <ríe> Tommy, ¿tenés ganas de hacer unos temas? Ya que tenemos mira, todo un p e d a l e o enchufado ahí. Dale. A ver si llega esto. Igual estamos m e d desafinados. Ponete auriculares para escucharte a vos mismo. Perfecto. Qué bueno. Oh 何<音楽> Enrarece el feriado con Tomás a r i s t i m u n i o aquí compartiendo su música en vivo en la mar en coche y a metiéndonos en el fin de semana largo. Este sábado, 21 horas en Rosetti 722, un espacio bellísimo para escuchar música. Tomás a r i s t i m u n i o Soema Montenegro y el Gobierno Invisible compartiendo la amistad y la música allí en el barrio de Chacarita para poder disfrutarlo. ¿Tenés ganas de hacer otro, Tommy? Dale.、Eh, voy a hacer un tema del primer disco. 何 どうせば、うのせポーネーエれんけんけ でも、いつもと一緒にいるときに、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、この よいしょ。 どうしてかわか 何をなすか どっち ¿Qué fue el tiempo, qué importa si cumplimos 10 si cumplimos 11, si transitamos el 10, el 11, la música va disolviendo esos tiempos binarios, gregorianos y demás. Me imagino el quilombo que habrá sido la casa con Rocío, con Lisandro y con Tomás, sobre todo cuando se empezaron a comprar amplificadores. ¿no? Eh, sí, ya había, de hecho, ya había, había instrumentos en casa siempre, así que. Era más eh, eh, mi viejo puteando porque yo dejaba todo desordenado, dejaba las guitarras afuera del estuche y las rayaba con, no sé, la camisa. ¿Había <risa> había banda de hermanos así en la, en la infancia? En la...、Eh, sí, sí. Sobre todo juegos, ¿viste?、Ajá. Ponernos a bailar con Rocío, no sé, coreografías de, de, de Queen, ponele. Mira, toda una tarde entre. Te sacó un poco de ventaja en el baile, tu hermano, sí, me imagino. Sí, sí, en todo me saca ventaja, soy más chico. Nada, <risa> <Este, risa> Nada, fuimos aprendiendo ahí juntos y, y divirtiéndonos. Sí, sí. Gracias, Tommy, por esta visita. Dale, a pleno. Hermosa a fecha en Rossetti, ¿eh? el mañana sábado, 9 de la noche, Rossetti 722, Tomás a r i s t i m u n o Soema, Montenegro y el Gobierno Invisible.